bienvenidos al número 3 con 75 de cabreados el podcast Bueno, pues sí, pues este es el número 3,75 de Cabreados, el podcast. Eh, ¿Qué es esto del 3,75? Pues bueno, parece de perogrullo, pero es el número que está justamente en el medio entre el 3,5 y el 4. Eh, es decir, no es el número 4, evidentemente. Pero no os preocupéis que no os voy a volver a decir que se retrasa la salida del número 4, no. No el número 4 está a la vuelta a la esquina yo creo que en dos o tres días eh, lo grabo eh, lo podréis escuchar todos eh, lo único es que hay una, una noticia que tengo que contaros una noticia que me parece que es eh, muy interesante desde luego muy interesante para mí muy interesante para este podcast para el podcast de cabreados e incluso yo creo que es muy muy interesante para el mundo del podcasting en, en castellano Es algo que me ha ocurrido en los últimos días eh, que no podía dejar pasar hasta el número 4 para, para contaroslo y bueno pues ahora vais a ver el porqué, el porqué de esta urgencia en que en que os lo cuente lo voy a contar de manera un poco cronológica como como ha ido ocurriendo las cosas en, en estos últimos días eh, en la semana pasada el día exacto no recuerdo el Sí, fue el día 22, el día 22 porque fue el día de la lotería. El, para los que no se ha aquí de España, os digo que el, el 22 de diciembre hay un sorteo de la lotería que es bastante famoso. Entonces, por eso recuerdo que fue ese día, fue el día, el día 22. Recibo un correo electrónico, en principio, pues un poco enigmático. ¿no? Era de un tal Miguel de Reina. Eh, y me decía pues que, que era el director general de Google en España y que quería ponerse en contacto conmigo que si sí podía llamar a un número de teléfono que me dejaba ahí como podéis imaginar pues eh, uno sospecha de todo tipo de correo electrónico que, que recibe eh, yo esto pues no termina de creérmelo me puse a investigar un poquillo por ahí y vi que efectivamente el director general de google en españa se llama miguel de reina eh, miré en la cabecera del correo bueno pues algo se de, de esto ¿no? de, de correos que te llegan que, eh, que son de otra persona de quien dice que es cierto pero bueno no todo aparentemente estaba bien como ha un número de teléfono, digo, pues mira, no pierdo nada en llamar a ese número de teléfono y, y ver lo que ocurre, ¿no? Llamé, eh, se puso una señorita muy simpática y me pasó rápidamente con, con Miguel, con Miguel de Reina eh, efectivamente, era el director general de Google España y me dice que quiere quiere tener una reunión conmigo me quiero comentar una cosa, que prefiere que comentármelo en persona y no por teléfono bueno Pues eh, concretamos una reunión eh, para el día siguiente, en, claro, una reunión comida, me invita a comer directamente, además ahí cerca de, de sus oficinas, eh, por ahí por la plaza de, de Emilio Castelar, eh, para el que conozca Madrid pues sabe sabe por dónde está esto y me invita ya a comer. Eh, yo llego al día siguiente nos os podéis imaginar que hemos quedado diciendo no ha sido una broma todo no va a aparecer nadie eh, pero sí no la verdad es que apareció miguel un tío majísimo, simpatiquísimo y estuvimos eh, comiendo y bueno pues me soltó lo que me quería lo que me quería contar Empezó diciéndome que bueno, pues que eh, Google eh, es una empresa que, bueno, tal vez vosotros lo sabéis muchos, le da cierta libertad a todos los empleados para durante un tiempo de, de su horario de trabajo pues dedicarse a otras cosas, en plan investigación, buscar nuevos mercados, nuevas ideas, etcétera, etcétera. Y por lo visto ocurre lo mismo también con las eh, divisiones territoriales, en este caso con Google España, Pues, tal y como me contó Miguel, pues tenían un, un presupuesto dedicado a a bueno a lo que en este caso la división de España, cada división territorial, pues considerase oportuno en buscar sus propias ideas, sus propios proyectos. Y según me dijo Miguel de Reina, pues eh, ellos habían estado haciendo un estudio de, del podcasting el podcasting en españa en español pero sobre todo en españa y habían visto pues que ahí eh, bueno pues había futuro había futuro habían hecho un estudio de mercado una prospección de mercado me dijo algo así bueno la verdad es que me sacó hay un estudio alucinante o sea yo os digo que muchos de, de los podcasters que están escuchando esto les encantaría conocer un estudio como el que hizo google de, del podcasting en, en español eh se bueno yo lo vi por encima, ¿eh? no me lo enseñó en, en su totalidad, se veía que era un dossier bastante completito y bueno, pues ahí se veía todo desde el, la historia del podcasting, el, la el futuro que proyectan que iba a tener, podcast a podcast, no todos, pero muchos, muchos de nosotros estábamos ahí diciéndonos cuándo hemos empezado, cuántos programas tenemos, continuidad, no continuidad, seriedad, no seriedad, eh, tipo de, de gente a la que va dirigido, no sé, un montón de cosas, me quedé un poquito alucinado, pero bueno, ya estaba tan alucinado por todo que digo, pues nada, pues estupendo que siga hablando este hombre y, y fenomenal, un caso es que me dice que después de haber hecho el estudio, después de ver que efectivamente el podcast tiene en otros países, sobre todo en Estados Unidos, este año había sido un boom Eh, pues que veían que en España iba a ocurrir lo mismo posiblemente el año que viene y que querían querían dedicar ese parte de ese presupuesto que tenía Google España para hacer lo que quisiera con él, por así a eh, estudiar un poquito más a fondo el, el mundo de, del podcast en español y a invertir en él y allá fue cuando me soltó el bombazo me dijo, pues mira, eh, hemos pensado en tu podcast en el podcast de cabreados y queremos, eh, bueno, pues que nos vendas el podcast a esto aquí así, ahora ya sí que es una broma, donde está la cámara oculta? <risa> esto no puede ser. Pero no, no, no, la verdad es que ya además mmm, se lo tenía súper pensadísimo Me lo estuvo explicando todo, me estoy diciendo evidentemente No se puede comprar tu podcast porque tu podcast como tal no es una empresa No tiene acciones, yo no, pues efectivamente pues es así Yo esto lo hago porque me da la gana y ya está Y ni tengo una empresa detrás ni nada de nada O sea, no no es algo que se pueda comprar Pero me dijo que no, aunque no, lo tenía estudiadísimo Que lo que querían era comprar el dominio el dominio cabreados.org comprarlo, que pasase a ser propiedad de, de Google y luego ya Google que hiciera con él lo que quisiese pero que lo que quería era que se mantuviese tal y como estaba que yo siguiese ahí mmm, bueno, y que todo más o menos igual eso sí, eh, iban a utilizarlo un poquito como conejillo de indias, por decirlo así, es decir, para ir probando todas las nuevas ideas que se les iban ocurriendo eh, en, en cuanto al mundo del podcasting Me dio algunas ideas no las puedo contar todas eh, poco a poco las iréis viendo eh, algunas de ellas van destinadas a bueno cómo utilizar la publicidad en, en el mundo de, del podcast cosa que a mí pues inicialmente me asustó o sea que si cogéis si el podcast vas a ser de google mmm, vais a meterle mucha publicidad y bueno pues me tranquilizó bastante porque me dio varios ejemplos de cómo trata google eh, la publicidad y bueno pues tiene tiene mucha razón es decir si pues vais al buscador de google cualquier búsqueda que y lo que sea a la derecha os sale publicidad y no es una publicidad intrusiva no es una publicidad agresiva vamos no, es que la mayoría de las veces que ni te das cuenta de que está ahí o pues la publicidad está que metemos en eh, cualquier persona que tiene un blog Eh, que puedo utilizar la publicidad de Google AdSense yo mismo, si mismo vais a cabreados.org, veréis que hay publicidad y bueno, por pues lo mismo, también es una publicidad que pasa muy muy discretita bueno, me comentaron que su política de publicidad era precisamente eso no hace una publicidad agresiva eh, en los blogs no meter, mucho, no meter flash, no meter mm, muchas imágenes no meter colores y todo este tipo de cosas y que algo similar traducido al podcasting es lo, la idea que, que están teniendo bueno yo la verdad es que en principio estaba medio convencido, la, no me parecía mal del todo hasta que me saco ya un contrato y me hablo de cantidades bueno no os voy a, a decir cuánto me, me ofreció <ríe> creo que además no puedo decirlo pero os digo que a cualquiera de vosotros os ofrecen eso y, y firmáis ahí mismo o sea a mí me me ofreció una cantidad por el dominio, eh, me dijo que yo seguiría haciéndolo todo como hasta ahora exactamente igual, evidentemente pues con muchas más facilidades, ya tendría el podcast alojado en el servidor de Google, etcétera, etcétera, no y luego además yo pasaría eh, a ser una persona que no un empleado de, de Google, eh, sino que trabajaría para Google eh, como colaborador y por cada colaboración también se me pagaría una cantidad. Mí, vamos yo Tengo la suerte de que he estudiado eh, cursos de eh, de cómo tratar estas cosas, eh, de cómo negociar con la gente y bueno, mis trabajos anteriores he tenido que negociar mucho, entonces no dije rápidamente, ok, vale, sí, dije, pues no sé, me lo tengo que pensar. Supongo que ahora eh, Miguel de Reina está escuchándome, está escuchando este podcast y bueno, pues se reirá, pero bueno, a mí mi corazón me decía firma, firma, firma, pero yo me hice el duro y le dije no, bueno, pues mira Miguel, déjame que me estudie esto, que te contestaré en los próximos días, te diré, te diré algo. Eh, Miguel lo comprendió perfectamente medio hasta bueno, como teníamos entre medias que casi el fin de semana, esto que era el 31, año nuevo, etcétera, etcétera eh, perdón, 31, año nuevo, el 24 el 25, Nochebuena y, y Navidad y todo esto dije, bueno, pues el día 26 eh, hablamos, el día 26 a las 9 de la mañana en, en mi despacho y, y vemos eh, a ver qué, qué te ha parecido y, y me lo cuentas perfecto Yo el día 26 eh, fui para allá, por supuesto que he dispuesto a decir que, que sí, a la calle Pinar 5, que es donde tiene Google su, sus oficinas aquí en España. Tengo que decirlo, unas oficinas muy pequeñitas, eh, con muy poquita gente, pero majísimos todos, majísimos, majísimos. Desde Miguel, el director, como os he dicho, a Carmen, la Secre, todos, todos, eh, fenomenal. Y bueno, pues... Llego al despacho de, de Miguel de Reina y lo primero es ya un, un toque de efecto de esto que utilizó que me dejó un poco alucinado, ¿no? Porque me, me siento ahí enfrente de él, de, de su mesa, y me dice, oye Rafa, ¿tú has buscado alguna vez cabreados en nuestro buscador, en el de Google? Y le dije, pues sí, efectivamente yo lo había hecho. Me dice, ¿y has visto en dónde anda? Y le dije, pues sí, mira, lo, es, lo he buscado varias veces, y no estoy en la primera página, si buscas cabreados en la primera página no aparece, eh, aparece en la segunda, pero además a mitad de segunda página, eh, le da la vuelta a la pantalla de su ordenador, me deja el teclado y me dice busca ahora cabreados, puse cabreados en el buscador y no solamente en, ya no estaba en la segunda página, no solamente estaba en la primera página, sino que estaba el primer resultado de la primera página. Podéis probarlo cualquiera de vosotros, eh, teclead cabreados en Google y veréis que ahora está el primero. Lo habían promocionado, a, antes de que yo dijera que sí a, a su oferta, me lo habían promocionado ya al, al primer puesto. Alucinante, o sea, yo me quedé <risa> alucinado. Y bueno, pues nada, la verdad es que le dije a Miguel que sí, que en principio que evidentemente estaba de acuerdo, era una oferta a la cual no se le podía decir que no. Él sí que llevaba algunos puntos que quería que, en, no sé, retocásemos alguna cosilla, muy poquita cosa, Eh, esos puntos, bueno, pues como no estaban en el contrato original, Miguel me dijo de acuerdo, no hay ningún problema, se lo paso a los abogados, que lo estudien un poquillo y, y te llamo y ayer mismo, bueno, pues lo digo que yo estoy, lo estoy grabando el día el día 27 aunque vosotros lo oiréis a partir del día 28 No estoy el 27 ayer mismo, día 26, ya os digo, a las 9 de la mañana fui ahí, ocurrió esto, pues al mediodía me llama y me dice Oye, mira, que los abogados me han visto bueno, a lo que tú has dicho, están redactando las modificaciones al contrato, te vienes por aquí mañana y lo firmamos Y esta mañana, ya digo, día 27, pues lo he firmado y bueno, pues nada, que sepáis que a partir de ahora este podcast que estáis escuchando, Cabreados, es un podcast de, de Google un podcast de, de Google que no vais a notar ningún cambio inicialmente desde luego en el número 4 que voy a grabar ya os digo, en dos o tres días no vais a encontrar ningún cambio para nada porque cambios de haberlos serán a partir de, del año que viene incluso todavía no, estoy, no va a estar alojado en los servidores de Google Y bueno, pues nada, eso es lo que os quería contar. Ya me daréis vuestros comentarios. Eh, esto lo voy a poner para que lo podáis escuchar. Es la cuerda al que he llegado con, con Miguel de Reina. Que esto lo escuchéis a partir del día 28 de mañana. Hoy es 27, lo voy a poner para que se escuche mañana vía 28. Y eh, es la cuerda al que hemos llegado. La primicia se dé directamente aquí en, en Cabreados, el podcast. Y la nota de prensa que piensan ellos sacar será ya, pues eso, vamos a dejar que, que pase ese fin de semana del 31 y el 1 y a partir del 2 de enero saldrá la, la nota de prensa comunicando comunicando la compra. Ya digo que no es una compra de, del podcast, porque el podcast como tal no se puede comprar, sino compra del dominio para utilizar el podcast de cabreados. Pues como un poco de laboratorio de, de qué es lo que se puede hacer. Os digo que esto es muy interesante, no solamente por, para cabreados, sino para el podcasting en castellano en general. Porque yo creo que las ideas que, que tiene Google, las que me ha comentado Miguel, son eh, muy, muy, muy interesantes. Y nos van a ayudar a todos, no solamente a mí, que a mí ahora mismo me ha venido fenomenal, porque evidentemente esto va a repercutir en el podcast, este dinero yo pienso parte de él reinvertirlo en equipos y en que esto se oiga mejor y los contenidos sean mejores, pero eh, por lo que vi yo en ese en ese dossier que me enseñó y por lo que me ha ido comentando, yo creo que, que va a haber más podcast, más podcast en el futuro, que a los que les ocurra lo mismo que, que me está ocurriendo ahora a mí que estoy en una especie de, de nube pues nada, no quiero enrollarme más, no quiero tampoco hacer esto esto más largo, simplemente era estaba esta noticia y ya me ha salido demasiado larga, pero es que eh, estaba emocionado y tenía ganas de, de contaroslo, eh, lo dicho a partir de, de mañana aproximadamente podréis descargaros el, el número 4 de, del podcast que va a estar muy muy muy interesante Pues nada, con esto queda todo dicho, se despide Rafa Osuna, hasta la próxima.